que viene, hacer lo mismo, bueno sí, te va a, a hacer Racing se le va una de 50 tendría que terminar este campeonato con una campaña fácil de 15 puntos para este, meter... sí <risa> Sí. mínimo 30 para decir perdiste 5 puntos en la sí, diferencia sí, sí, eh, si no va a ser muy complicado Racing arrancó ¿no? octavo este torneo a 2 puntos del séptimo que era Belgrano, 5 claro. puntos más abajo pueden que arranque 11, 12 no no hay una, un mayor problema el tema cuando se vaya a los 62 ahí sí me va a preocupar me mucho. acuerdo sabes de, de la etapa del gráfico va a decir Mufa eh, sí. y, y coincido porque decían cosas que Nada que ver de lo que estamos hablando Racing está bien dirigencialmente Decía por ejemplo eh, En los promedios no tiene preocupación eh, Tiene al goleador Vieta Al habilidoso Centurión el que mejor quedó, Saja. Quedó, ¿Cuándo fue esto? Independiente la B tenía todo a favor Bueno hay, hay uno que si no se despide esta temporada Se despide la que viene en el fútbol argentino Que es Tigre Se le une de sí. 63 puntos la, fue la, la, la el Y sí, le sí. quedan 34 y 16 de estas Sí, empezó a sumar con Alegre Porque sí. antes con Caña había Me parece que mal. no hay ningún tipo de chance de que sea sí. el primero Ya Así. con la ruabarrena fue milagroso ¿Vos te acordás que en la última sí. fecha Casi Tigre, sale claro Tigre jugó independiente Independiente no jugaba por nada O mejor dicho para tratar de no estar complicado Para el otro torneo Y empatan 2 a 2 en la cancha de Tigre Tigre se salvó por un punto De, de irse A la promoción de la sí, era, era algo que Podía salir campeón o, o jugar la promoción O jugar la promoción Era Tigre estaba perdiendo 2 a 1 Con Independiente Sí Y creo que ganaba eh, El equipo que estaba abajo Sí Tigre necesitaba sumar un punto para evitar la promoción. Y bueno, eh, el campeonato se estaba perdiendo porque Arsenal ganaba. se va Banfield ese. Claro. claro. Bueno, no por la era... caída de Banfield me parece que se da todo le esto. Banfield empata... con Colón esa, ese partido y San Lorenzo le gana a San Martín de San Juan. Sí. Que era también donde estaba puesto eh, el oído de, de los hinchas de Tigre. Y Tigre le empata a 10 minutos al final con, con gol un gol de, de penal. penal. de Cachete Morales. 2 a 2 y termina, bueno, con Barcelona le ganó a Belgrano, terminó zafando. Con pero... gol de Lisandro López, ¿no? Claro, ter Uy. terminó saliendo campeón. Hablando de eso, antes de ir a la primera tanda ¿Ya se empezó a hablar de refuerzos en Racing? Y ahí, sí. hay, sí Hay dos nombres que son sí. muy importantes han que Hoy hoy por la mañana ya han sonado at Por parte de otros medios partidarios Atentos ¿sí? porque se daba ya por sentado Que los refuerzos eran un 2 y un 9 Y ahora Mostaza Empezó a meter algunas dudas Bien, vamos a la primera tanda en Planeta Racing Y cuando volvemos hablamos de esto y mucho más Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontrálo mensualmente en planetaracingrc.com.ar caso una Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicá en Planeta Racing. Comunícate al 1556172859. 1556172859. Web, revista, radio, redes sociales, porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol la información más completa en revistas y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando pisos de madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando pisos de madera. Ciudad de la Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Facebook.com barra radio web bye, bye, bye, bye. Volvemos, segundo bloque de Planeta Racing Radio. Cuando hay un partido ya jugándose en B Nacional, también Mati. Sí, gimnasio de Jujuy, defensa y justicia. En la tacita de plata en 10 minutos empatan 0 a 0. Recordemos lo que dijiste vos antes, en Santa Fe un partidazo. 4 a 4 terminaron Unión y Boca Unidos de Corrientes. Bien, jugamos un poco. Dale. Nombres que hayan jugado en Racing Argentina Vamos por puesto, de atrás para adelante, por te puesto? parece. Por puesto, dale. Arqueros, Miglore. Miglore. hoy Hoy es arquero... De argentinos y de atajón Racing. ¿Quién más? ¿Se acuerdan de algún otro? Nah, ahora no se me viene a la mente. Me parece que los últimos años por lo menos no hay otro más. No. Este... No, no, a ver, defensas. Defensa. Matías Martín, Martín, Martínez. McAllister. McAllister. Eh, sí, pues está sí. bueno un juego este porque nos hace pensar, ¿eh? Después pues se complica. Después se complica, sí. Eh... Uh -huh. A ver, la producción no que nos, nos ayuda, ayuda, jugadores que hayan jugado en Argentinos y Racing. A ver, ya dijimos Mileores, Chaco Martínez y de atrás para adelante Yo también. tengo uno en la punta de la lengua y no me sale. Eh... Escupa, escupa. Mira, te te digo jugaba eh, negro El Negro Galván. El Negro Galván, ahí está, me salió. Nos están, nos está nah, nah, pero eso está la página oficial de Racing Primero el que me pasó usted El negro Galván es verdad eh, estamos no, no me En defensores sí, estamos me ¿eh? lo, lo insultaba toda la, la tribuna de Racing sí. negro sí. Galván y al Titi Carrario Delantero sí me sale mucho ¿Brusco jugó en argentinos? Brusco Sebastián Brusco Falsese. Me parece que jugó en Argentinos, ¿no? Sí, sí, sí Bueno A metió eh, un, eh. un golazo, ¿eh? Sí, ¿quién, ¿quién se acordó? De... De... Está de cancha, yo la verdad ni me acordaba Me acordaba del Brusco de Belgrano Pero no, no de de San Argentina. Juan, ¿no? ¿Jugó en San Juan? No? Sí, sí. sí, sí Fue de el de que le hizo el gol a Huracán El día que el Jiménez lo sí, mató sí, sí, a Huracán sí, sí, Bueno Dice que Brusco no ¿No? Mmm, Wikipedia te mintió Le quitaron el gol Delantero me salen varios Ocho y primero Osvaldo, Miranda Osvaldo, sí. Nové, Miranda ¿Y Pipa Estevez jugó en argentinos? No. no No, bueno, ya te dije Carrario Carrario 4 Tuviste Carrario Y mediocampista no me sale ninguno Milosevic No jugó en argentinos Milosevic Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí Delantero Sábalos también Que nadie se acuerda que jugó en argentinos juniors ¿Jugó en argentinos? Pero jugó en argentina juniors sí. ¿eh? Ese eximio Irwin Abal Eximio delantero de San jabalí Uf, oh, sí, la que, cara de sí. Creo que 4 o 5 partidos juegan argentinos no sé. hoy, después Emilio Sevill también, ese no me acuerdo. Sí, ¿no? Sí, bueno, ¿y Pablo entrenadores? Luis. Caruso Lombardi. Eh, sí. Y otro más El Bichi Borgue. No no, no, no, no, fue, opa, opa no es fallido, raci, eh. no ¿Qué fallido el Bichi eh, Borgue? no, después no se me ocurre otro. Bueno, verdad. hay bastantes. Sí, eh, hay muchos, sí. Hay bastantes, tan eh, cerca de venir porque que pero confundido. Por hace Cordero, Darío de Cud, estos obviamente sí. hay, con una ayuda de memoria pues no, sí, no, no los es. tenemos vistos. Hay un dato que en todos los partidos se repite, el máximo goleador de Racing contra los diferentes equipos es Eseveristo Barrera siempre. O sea, fue una especie este, de Palermo claro. de Racing Bueno, y en este se repite, o sea, en este también está Corbata con 8. Bar Barrere y Corbata tienen 8, sí. son los que más goles han convertido en este partido, Barrera anotó cuatro veces en un mismo partido el 18 de abril del 37 la bestialidad, contra Gimnasia también era Barrera el que más goles, creo que con 11 le había convertido eh, Una cifra muy importante Sí, bueno, ahí varios, creo que llegamos a nombrar 11 entre todos eh, Con mayoría de delanteros eh, Creo que llegamos Y falta algún mediocampista, pero quizás hasta que termine el programa nos acordamos Estoy sí. pensando, me quedé pensando Sí, sí, sí, es que yo también yo también Y la producción también está pensando Lo, lo veo bastante. mirando al techo al señor Axel Anzoliano Hande pensando... todavía no ha tirado un solo nombre ¿eh? y bueno, está, está pensando, está pensando. No ha tirado un solo nombre y bueno, estamos viendo los últimos La recesión de contratos En Avellaneda, ¿sí ¿de acuerdo? Los últimos partidos Los decíamos el otro día, Racing ganó 5 eh, Pierde 2 el que pierde con Mostaza por 3 a 2 y 1 a 0 el día que Jacob pateó un penal y lo erra. Y lo erra. Fue empato ahí 3. se rompió todo con Jacob. Fue 3. el día donde la relación con el hincha de Racing se termina de romper. Después la termina recuperando con el algunos partido, partidos. El partido con San Lorenzo Pero unos años goles de, después, eh, de esteo, la, rompió la rompió y además volvió con un tobillo, ¿se acuerdan que estuvo parado 6 o 7 sí. fechas y no se sabía qué era lo que le pasaba? Hay un partido como la Bombonera que Racing gana 2 a 1 que también. Que hace un gol sí, de cabeza. Sí. el otro Marcos Cáceres. Marcos Cáceres de zurda. Dios, sí, sí. ese partido la rompió toda. Eh, después... qué partido te te que te haga memoria? Así yo es que este, me acuerdo. Es el partido, mirá. Por una situación puntual más allá del campeonato del 2001. Yo, yo también Racing tengo gana, uno, eh. La primera fecha me acuerdo uno por una situación puntual, Racing perdiendo 1 a 0 de local con Argentinos sí, La popular o muchos de la popular insultando a Gio Moreno Diciéndole absolutamente de todo Pecho ah, frío eh, Bueno, bonca, eh, un montón de cosas <risa> este, Le estaban diciendo al colombiano Y en una vez un tiro libre Muy cerca del área Gio la clava en el ángulo se sí. manera increíble y uno que estaba cerca mío el mismo que le estaba gritando de todo antes le decía sos rube paso rube paso espectáculo increíble claro. y después a los no sé 10 15 minutos llega el segundo de Ciro Moreno y Racing gana 2 a 1 con una muy buena jugada de, de Bieler que inteligentemente había dejado pasar la pelota porque lo vio allí el Gio equipo Gio. de no, Russo que después cuando terminó el partido Troglio dijo que eh, el partido se había definido puro exclusivamente porque Racing tenía un jugador de una jerarquía superior a todos los que tenía Argentinos Que era en aquel momento Sigo Moreno Cuando sigo jugando bien Yo me acuerdo Uno en cancha de Argentinos Gol de Leandro González Desde oh, el piso lo digo? Ah, 1 a 0 sí, Gana sí, Racing sí, sí. Pidiendo por favor Después de La promoción Veníamos eh, Primer triunfo De Racing eh, pr Los primeros 3 partidos No había ganado eh, Bueno Que ahí se termina La, la bueno, historia De Gullota en Racing Y se va Esos 3 partidos eh, El técnico Seguía haciendo Liop Si sí. sí. A ver si me ayudan Pierde con la Lanús De local Si sí. Pierde con Huracán en cancha de boca sí. Empata con Independiente El gol de Franco Sosa sí. Sí. Uf, qué fue ese Y gol. le gana a Argentinos Gol de Leandro González sí. Sí. Era como que empató con Independiente Le ganó a Argentinos Empezaba la levantada Racing en ese partido que gana con gol de Leandro González Rompió una racha de 6 Seguidos perdiendo en la paternal, recuerdo Bueno eh, De visitante Racing Perdió 7 ganó 2 Apenas eso en ese partido me lo acuerdo es más, por ese detalle y Racing no le había convertido nunca en cancha de argentinos el gol de Leandro ah, González cortaba la racha, siempre perdió 1-0 2-0 sí. eh. y después recuerdo otro 1-0 con gol de Sio Moreno de cabeza eh... sí sí, un, un, es raro, pero hizo golcio Moreno de cabeza y cabizón desde lejos, ¿se acuerda? Antes de jugar con Boca en el campeonato de Simeone, que Boca empata Racing gana y queda a 8 puntos, sí, la previa a jugar con Boca. Después hay un parate por eliminatorias y después se jugó dos semanas después de, del partido de Racing gana argentino con Boca, aquello pasó con Teo, que volvió a la selección y demás. Eh, ese partido me lo acuerdo también. Después bueno, en el campeonato del 2001, como decíamos, la primera fecha y se lo recuerda también no, por no. eso, 2 a 1 con lluvia, una cancha complicada. La de Racing porque estaba media poseada Embarrada sí. y demás bueno Racing, un partido complicado Yo te decía uno el otro día Que, que me acordaba Porque era cuando empezaba a Ir a la cancha, hacía muy poco eh, Racing le gana a Argentinos 1 a 0 gol de Cardetti Desde el piso <risa> sí. Y además fue un partido que Me ilusionó porque Racing tenía un buen equipo Se había armado bien Había traído a, bueno, a Lucchetti que, que creo que venía de México Y Eh, Araujo que había tenido un buen debut eh, Tenía Barrado Que era un jugador que venía de River Y que era sí. más o menos Bueno sí. Cardetti Un goleador que vos decís, uh, este Ahora la va a meter con Licha Lope arriba Y arrancó Bárbaro en el pie derecho sí. Cómo no ilusionarme yeah, Pero yeah. después bueno Me pasa a Axel, sí. otro volante Que está ahora en el plantel de argentinos Martín Wagner ah, eh, Muy bien, golazo ¿Te gustó el argentino ¿sabes? Obviamente lo buscó, porque tiene tiempo de buscarlo. Y, y bueno, no, no, no le quites mérito. Tiene beneficios. No le mérito. ¿Qué te tocó? Está quemado eso. ¿no? A mí no me vengas, eh. A mí no vengas. Vamos a ir a la segunda tanda, pero antes de eso presentamos una parte de la conferencia que dio hoy Reinaldo Carlos Merlo en... Confirma equipo. ...conferencia de prensa, donde confirma el equipo, así que vamos a escucharlo y ya volvemos. Por local ...y bueno, tenemos todo el apoyo de la gente, y bueno, tenemos que seguir... O sea, eh, evolucionando en el juego y en la parte táctica Como están como lo están haciendo los, los jugadores en estos últimos En los últimos tres partidos Vélez, Olimpo, Gimnasio eh, Hay una cierta necesidad de regalarle al, al público de Logalio un triunfo En definitiva, no, no pudieron verlo porque de visitante no puede ir y, y las dos victorias fueron de visitante Pero vieron por televisión Vieron bueno, por televisión Pero sí, es importante que el equipo porque el local y bueno que, que lo haga de la misma manera tanto Estamos tratando de jugar de la misma manera de local como visitante. Bueno, ahora tenemos un partido de local, vamos a tratar de hacer lo mismo. En relación a eso, Reinaldo, tuviste que charlar con los muchachos para no jugar al ritmo de la gente, quizás. Si sí, hablábamos no soblábamos, no estamos bien los jores, también están, están tranquilos, también. Bueno, eh Se, se habla todo, se habla todo. Y, y bueno, ya llevas un par de semanas largas trabajando con el plantel y, y por primera vez me parece que confirmás el equipo. Eh, ¿Te sentís seguros ¿Sentís bien al equipo? ¿Sentís que, que están muy bien después de las dos victorias? No, lo confirmé porque lo tengo confirmado. Cuando lo confirmo no es por, por es porque tengo dudas. se me preguntan qué dudas, en toda la línea. Bueno, tengo dudas, tengo equipo. Eh, todos tienen la posibilidad de jugar. Yo el que, que está mejor va jugar. Yo no me quedo con... El jugador que mejor esté a jugar... Que yo quería que mejor esté a jugar... para el bien, bien de Racing... Lo saben todos... Así que están todos trabajando muy bien... Y están todo bien... El día que yo vea que tengo que hacer un cambio... Voy a tener que jugar a otro jugador... Voy a jugar... Tienen toda la, están todo... Están todos... Arrancaron todo de cero conmigo... Todo lo que se habla... Corre por cuenta el que habla... Tienen toda la misma posibilidad de jugar... Y ya van a ver... De acá a que termine esto... Con el próximo semestre, Catering Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Catering Eventos. Teléfono 1551528420. www.milagritoscatering.com.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 Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontrarlo mensualmente en planetaracingrc.com.ar Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. comunícate al 15 155617-2859.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 no te quedes con ganas de hacer tu programa comunícate al 43008083 o vía mail contacto radioroba.com. Acabamos de pasar tal vez uno de los cortes más graciosos En la historia del planeta Razzik sí, Gracias a alguien, a un pelado A ver, porque A Guyota no le alcanzó con gritar un gol Como un loco Sino que abrimos la página de Tyson sport Para buscar otra información Y un video del tipo mordiendo A Diego Jara Y poniéndole cara de, te mordí Y, y soy, soy de malo Tyson. The Walking no, no, no. Dead era Santa Fe Yo no creer, sinceramente. El unión se dio vuelta lo miraba, ¿viste? Como... Ahora, si el sé? árbitro no lo ve, podés expulsar de eso. ¿Cómo vas a morder a un rival? Pero, lo, lo bueno, el que, el, no en fuego, que se ¿no? fije el, el pedazo de órgano que le debe faltar a, a Jara porque con esa trompa le ha sacado media espalda. Qué sí. loco que está. Y después lo miraba como diciendo, me saqué la gana. Jara como diciendo, está bien, no me pude comer el pati en el viaducto, me lastré un jugador. No sé, sinceramente... No, está loco. Dios mío, ¿cómo, cómo se sigue después de esto? Mati, es bo, Mati, vos sos en serio acá, sacame con el entrenamiento de hoy, por favor. Sí, sí, un entrenamiento donde hubo el fútbol táctico, ejercicio de, de pelota parada, y donde Merlo... Puso a los mismos once que triunfaron en María Blanca y también de La Plata. Con un 4-4-2, el mismo esquema, obviamente eso no se toca. Repasemos rápidamente, Saja el arquero, los cuatro de fondo Gómez, Ortiz, Abeljichi y Corbalán. En la mitad de la cancha Villar. Bruno Zuculini, Campi en esta función que le ha encontrado Merlo de doble 5, o Volante Tapón como quieran llamarlo, Rodrigo de Paul Viola y Vieto, esos serán los 11 ya confirmados por Mostaza eh, que recibirán argentinos el domingo a las 18.15 con el arbitraje de Pesota ...cuando hay gol de Defensa y Justicia... ...el escolta de la B Nacional... ...en 26 de primer tiempo le gana 1 a 0... ...a Gimnasia de Jujuy... ...como visitante... Eh, ...te decía, lo que tiene que ver con lo que estuvieron... ...de manera diferenciada... ...son los cuatro de siempre... ...Pillud, Regueiro, Camoranesi y Luis Ibáñez... Aunque una parte de la práctica de hoy la hicieron a la par de los demás Pero sobre todo lo de Ibañez me parece que que no no va a llegar para el partido del domingo Los otros tres es obvio que no, ya se contaba, ya se sabía Lo de Ibañez quizás había alguna esperanza Lo cierto es que mañana por la mañana será el último entrenamiento de la semana Obviamente a puertas cerradas para los medios de prensa allí en Avellaneda Y luego del mismo Merlo dará a conocer... Los concentrados Hay que ver si serán 18, si serán 20 Hasta ahora el único partido local dirigido por Mostaza Fueron 18, con los justos Bueno, los dos de visitantes fueron 20 Y ahora habrá que tener en cuenta Cuántos son eh, El equipo ya está definido Va a ser el mismo Hay que saber, o resta saber mejor dicho Quienes serán los 7 que estarán Sentaditos ahí cerca de Mostaza En el banco de los suplentes Seguramente repita también ahí Sí, sí. es muy probable, sí te eh, consulto algo, ¿Regueiro trabajó a la par de los compañeros hoy? Hubo un, una parte que la hizo a la par de los demás Pero no no está en condiciones anímicas de jugar Regueiro, ese es el problema Sí, es el problema que viene teniendo desde hace claro. tiempo Puede entrenarse, pero desde el club le, le dijeron que no no puede jugar por ahora los partidos Que solo puede entrenar con sus compañeros y nada más Hasta que bueno se, se reponga esta cuestión que tiene de la depresión y demás Y podría llegar a rescindirse su contrato en breves días Lo que veníamos contando también en sí. la semana Lo de Camoranesi, Miglionico y Peretieri está en veremos Bueno, eh, parece que se han tomado una semana más para eh, decidir O mejor dicho, empezar a charlar sobre lo que va a ser esta situación eh, de estos cuatro jugadores Lo que decíamos antes del corte Era que lo que parecía cantado para el torneo que viene que Racing iba a ir en busca, recordemos que se puede traer solamente dos jugadores de un 2 y un 9 de un central y de un centro delantero eh, hay que ver hoy pasa... se nombraron ya y empezaron algunos nombres hay que ver qué pasa con Regueiro si Racing puede llegar a extraer un tercer cupo por el lado del uruguayo por esta cuestión extra que le ha sucedido y podría tener entonces un tercer cupo, si no se quedará con esos dos Pero lo que se ha comentado en las últimas horas Es que Mostaza No está tan convencido De traer un central Sino que más bien Podría preferir un volante central Un número 5 eh, Y esto será motivo de charla Seguramente con la dirigencia Con la comisión directiva O con Yo Víctor Blanco Se me viene a la mente que, que para el torneo que viene A Campi lo quiero utilizar De marcador central Como recambio Y que le esté faltando un 5 Pero la en la cabeza es, de mostaza digo no si sí. sí. la pregunta es hace falta traer un 5 porque vamos a repasar los cinco por naturaleza son suculini sí. bataglia rolliser peletieri ahí ya tenés cuatro sí. y los que te pueden jugar de cinco son a Campi, que de hecho lo está haciendo Y Villar, son tres jugadores que te pueden jugar en esa posición Son 7 en total Y si querés poner otros 5 Tenés a, no sé, el chico de la reserva Que por eh, que también lo puedes probar ¿Mostás hasta probando? ¿Por qué no lo podría probar? Para no? jugar un solo para... campeonato cuatro volantes centrales por naturaleza Y otros 3 que te lo pueden llegar a, a hacer En esa función, un solo torneo Traer otros 5, ocupar uno de los dos cupos En un volante central Y la no sé, que... no... no... A ver, no sé qué es lo que pensará Mostaza y, y si lo pedirá el 5. Pero los equipos de Mostaza, me acuerdo que el 5 era un abanderado. Sí, hay que tener en cuenta. viene un nombre que el señor Juan Broncini me... no, no le va a gustar. pero Lo digo sí. yo, ¿eh? no, dígame, no, no, no se dígame. dijo. Pero para mí un nombre que Mostaza pondría en la lista sería el de Bastío. El polaco Bastío, sí, sí, puede llegar a ser. A ver, pero si estamos hablando de un equipo que necesita un poco de sangre fresca para renovar los jugadores que ya empiezan poco a poco a estar en el declive de su nivel futbolístico, traer a Bastia es un chiste, más cuando podes traer dos jugadores nada más. Bastia sería un peletier ¿no? traelo en junio, en junio traelo como recambios y Bueno, la sudamericana en no va a entrar no. Sí, también un hombre experimentado un líder ya sí, sabe el, lo una que es Sí, un abanderado en la mitad claro. de la cancha quizá, no sé digo yo igual bueno, a ver si lo piden Racing no lo va a necesitar pasa? más a partir de junio me parece A partir de junio sí, por eso pero ahora me suena raro teniendo cuatro volantes centrales y como decíamos otros tres que lo pueden hacer ahí traer un cinco lo que hay que tener en cuenta varias cuestiones lo de Bruno Zuculini que puede llegar a partir al Manchester City sí, algunos dicen en diciembre otros en junio yo hoy lo veo poco probable pero con el correr de la fecha Faltan 5 partidos Andás a ver si Zuculini tiene buen rendimiento Y empieza a hacer goles Bueno, eh, si se lo llevan o no Te pregunto, el sí. Manchester City con Yaya Touré <risa> Con Fernandinho Con Rodwell, <risa> con Javi García ¿Dónde lo pones? Milner juega, bueno, pero Milner juega a Marcador Central, la, priori Central la prioridad la tiene O sea que a Zuculini lo vino a buscar No es que, no es un invento sí, ¿Y digamos. Zuculini se va a ir a jugar al equipo B no, del equipo Manchester B. City? y habrá que ver si pone la plata salirá esto está clarísimo Chico Moreno o se va a, a como, como Farini al y, y habrá que ver Chico Moreno se fue a jugar a China, digamos puede pasar cualquier cosa bueno pero me parece vale. Auche se fue y entró 5 minutos como mucho sí. Sí, no sé eh, qué sé yo puede pasar cualquier cosa habrá que tener en cuenta también esta es su última fecha Zuculini no sé se puede lesionar puede jugar bien puede jugar mal puede pasar un montón de cosas y lo del estado físico de peletier y de Bataglia dista de ser el mejor también Entonces, en ese caso Habría que darle un poco la derecha a Mostaza eh, Porque Roleiser y Zuculini Sí, están bien físicamente Pero y sí. Pelletieri deja bastante que desear Agüed está volviendo luego Mucho tiempo sin jugar eh. Agüed los minutos que ingresó Jugó bien Por eso Eh, por eso es una alternativa que Mostaza destapó, porque Agüed venías lesionado hace un montón de tiempo. Por eso, eh, si bien falta un mes todavía para empezar a hablar del mercado de pases y demás, y, y seguramente los jugadores terminan llegando, como mucho, lo van a hacer a mediados de enero, porque esto siempre pasa lo mismo, se nombra, se nombra, y después las negociaciones se van dilatando por X motivo y terminan llegando a mediados, fines de enero eh así que falta mucho todavía pero al principio esos son y lo del 9 me parece que coinciden tanto el entrenador como los directivos los más nombrado lo más fuerte son Milito y Isidro López sí, sí. hoy Leo Paradiso dio otro nombre Andrés Chávez Andrés de Chávez Y a yo te digo otro que Me encanta Andrés Chávez Ojalá Pasa que Banfield La, la Roma Estoy que no, interesado en él Andrés Chávez gusta mucho en San Lorenzo también Y San Lorenzo Y, y, y Blandi, Blandi sí. también Quiere San Lorenzo Y es un nombre Que podría nombrarse sí. San Lorenzo y Racing Por parte en otro Nombre número 9 Y es el que te iba a decir En de Nicolás Blandi me, me gusta mucho También, también me gusta sí, sí, sí. Sabe tirarse atrás sí. Sabe pararse de 9 Es un muy buen tema Y de viene meter. de jugar en Boca No es lo mismo Que venir de jugar En la B con Banfield Por eso O sea, más allá de que a mí Chávez me encante Esa espalda que tiene ser el 9 de boca Me parece que lo tira eh, para recibir Tiene reír. más chapas, sí, seguramente sí, sí, a mí me gusta mucho Blandi eh. Y se nombró a Lisandro López, pero el defensor oh, Ojalá, sí, y a Cabral pero, pero es difícil A ver, pero qué es lo que pasa Se fue hace 6 meses Habría que ver cuánto jugó Me parece que no es titular no ¿Te parece que el pibes se va a volver a jugar a Kasek? Hace... Ya para la selección no tiene chance Yo lo que tengo entendido es que Desde desde su representante De su círculo íntimo van a intentar eh, Ubicarlo en Europa Primero antes que nada En cualquier club de Europa Mientras siga allí en el viejo continente Si las ofertas no se dan O si no los terminan convenciendo Podría regresar a la Argentina A un club importante obviamente Y uno de ellos podría ser Racing Pero me parece que como último, como último orejón del tarro, el fútbol argentino. Si no, van a tratar de, de que siga jugando en Europa, en un club mayor o menor, pero que siga compitiendo en el viejo continente, a un lugar donde probablemente sea titular. Lo cierto es que para el fútbol argentino es un nombre importante. Sí, sí totalmente. Eh... Supongo que me gusta mucho. Y hay otra cosa, eh, ¿es cierto que Racing, eh, este mercado de pases, va a contar con un grupo inversor nuevamente? Sí con el grupo ¿no? Es una de las posibilidades que se están barajando, sí. Yo creo que tiene que ver también con cómo termine Racing este campeonato. Si si la academia tiene que sumar y sumar y termina con la soga al cuello con el tema de los promedios, lo del grupo hipersor va a pasar a ser indispensable. Si Racing de aquí saca de los 15 puntos que faltan, no sé, saca 8, 9 y arranca medianamente tranquilo, no sé si es de la idea de Blanco incorporarlo Por eso habrá que ver Estas cinco fechas parece que no sirve para nada Pero al mismo tiempo dicen muchas cosas Bueno, Blanco el otro aquí nos dijo Que Mostaza aún No le definió un puesto de, en, en refuerzo Porque todavía está viendo qué es lo que necesita Yo creo que estas cinco fechas te sirven para eso sí. Por ejemplo, estas dos fechas le sirven para encontrar A Campi En una eh, bien, posición no, no, no, no, Extraña sí. Y le rendió sí, Igual yo lo que tengo entendido Es que la semana que viene Ya hablaríamos tasa Con algunos dirigentes Por el tema De los puestos a reforzar Lea poco Y te tenés que mover rápido Y vive Inteligentemente Porque Como diciendo En un mes me alcanza Para decirte Quién sirve Y quién no Le sí. pregunto algo ¿Alguno de ustedes saben O la gente que tiró el nombre ¿Saben Que Lisandro López Está préstamo Por un año en el Getafe? Sí ¿Entonces cómo lo quieren traer Si está préstamo En otro equipo? Y bueno, son sueños, digamos De ahí que se cumpla es Está marcando difícil. a Cristiano Ronaldo en el Getafe Va a venir a jugar acá es raro. Además, vos le tenés que rescindir Porque si el tipo está préstamo en el Getafe y jugando Sí, a no ser qué Racing Tenga la billetera de Abramovic y, y lo traiga, ¿no? Y, pero si yo tengo la billetera esa, me traigo a Sergio Ramos hermano. Y sí, pero... ¿De qué estamos esas cosas suelen quedar en la nada salvo que el jugador son haga absolutamente todo como Maxi Rodríguez diciendo no me interesa nada, cortar contratos y se vence y sí. en el ritmo de vida bueno, el, sueldo, el dueño de Maxi Rodríguez yo sabes que es lo claro. que veo y lo que noto sin criticar la información de nadie que los primeros nombres que se tiran siempre son los, los apellidos comunes y Sandro López hace 3 años que viene siendo muy buen defensor argentino bueno, nombrémoslo lo este porque seguramente lo van a querer con el afán de adelantarse Muchas veces están tirando. Yo Alejandro López no lo veo en Racing porque está préstamo porque no, tiene no, no. hasta junio. Es poco probable. Andrés Chaves lo quiere la, la Roma eh, y el, el único no equipo larga Banfield, ni loco. No argentino lo. que lo podría comprar es San Lorenzo, pero porque tiene un grupo inversor que es el mismo vicepresidente. Sí. Por lo único. Sí, no, no yo yo el resto, lo veo poco probable y lo de Chaves Banfield buscando el ascenso si te lo larga. Y nombres. Te lo larga por una fortuna. Veo más probable. Y, y mirá lo difícil que es Blandi sí, sí De es, los cuatro sí. nombres veo más posible Blandi Y sí, porque Blandi está sentado en el banco en Boca Y dice bueno, bueno voy a Racing Blandi se va a ir seguro. de Boca en caso de que Boca no sea campeón ¿Por qué? Porque Boca no entraría en la Libertadores Entonces como no hay, habría doble competencia Empezaría a buscar su lugar Porque la llegada de Gigliotti le cerró la puerta totalmente y, y quieren darle pista Un poquito a Rianio también después eso habrá que, que tiene mucho delante habrá que ver vos cuando charlas con los dirigentes no, no te tiran un nombre no estamos estamos pensando falta mucho haber, Hay que hablarlo como no pero no te quieren decir nada los apellidos son los que decís vos son siempre los, los comunes los a que mí hay los... uno que me gusta y es maxim Mores pero también es muy difícil ¿Cómo lo traes Estás jugando menos en el Andalanta. está jugando menos. Eh, a ver, y la eh, prioridad la tiene Vélez para sí, volver a Argentina. Sí, pero en Racing iba a venir porque estaba Molina-Cogorno, no están más. Más allá que puede haber alguna persona todavía de aquel... Quedó un dirigente. Por eso, pero no está la cabeza principal. Yo no sé... Morales te cambia la ecuación Sí, en su, en su sí es un jugador que me gustaría muchísimo Volver a ver en Racing ya, Para ir metiéndolo a Depol poquito este 20-30 minutos <risa> y que Morales haga cargo del equipo Ya ¿sabes? Gustavo Cabral sería otra cosa Porque es suplente en el Celta sí. Y surgió en Racing Es más fácil me sí. parece traerlo En ese sentido Después lo que sale su pase tampoco tenemos la Yo en ese caso Antes que Cabral prefiero traer a Noguera El de Banfield El marcador central ¿Seguro? Sí, sí. Yo no No sé Yo lo... Yo Cabral no lo Yo quiero ver mal, más Yo no lo tengo que tengo de Cabral es muy mala Pero Por quizás... Eso. Yo en Europa lo, lo he visto muy sólido Claro, haya mejorado allá La verdad que no veo todos los partidos del Celta Pero... Por eso... Racing ha traído jugadores que no los vio como venían en sus momentos Y se equivocó Pero bueno, falta falta todavía tanto Lo cierto es que que después seguramente La semana que viene van a hablar de los puestos a reforzar Como le decía Mostaza a de algunos dirigentes Y allí sí tendremos con mayor certeza eh, De boca de, de algún dirigente Y no, por supuesto Lo lo que salga a buscar Racing a partir de diciembre Está muy metido lo que es Argentino Junior sí. Mostaza, lo dijo hoy eh, Conmigo va a jugar el mejor Hay que ganar este partido que es muy difícil Y después ver veremos, eh, así que bueno enfrentará al bicho, de los últimos 10 partidos local que Racing haya ganado 5 empatado 3 y perdido 2 es un dato interesante, es, sí. po es positivo decididamente sí, sí, sí. Eh, más allá de que Argentina no ha tenido grandes equipos, eh, es un dato a tener y en los cuenta. los últimos 3 partidos de local Racing los ganó, que eran el bueno el que recordabas vos, los goles de Gio eh, el de los dos goles, el del otro gol de cabeza sí. y el último que fue gol de peletieri y Vieto Exactamente, ese lo no nombramos y fue el último, no, fue el último. Antes del clásico con Independientes, claro, de un Racing superior a que el equipo de Subeldía decía vente al de Zurrer que después de ese partido se fue, me parece. Eh sí, si no se fue, quedó una cuerda floja sí. que estaba a sí, sí. se fue, pues. Sí, sí, sí, sí. Sí. sí, porque venía de ya el campeonato pasado de cinco derrotas consecutivas sí. y Racing lo terminó de de liquidar. Un Volati que jugó muy bien ese día sí, Fue el mejor partido que vi de Volati invitó a la ilusión en aquel momento sí, y Manejó los variar. hilos de, de ese equipo sí, sí, sí. Sí. Bien, bien, ya estamos... Ese fue el último que no habíamos dicho No, y... Yo recuerdo que Vieto y Volati regresaron a la titularidad ese partido Porque el primero con Rafael a 0-3 Vieto no estaba de todo bien por el sub-20 Había venido con algún problema sí. Con ese sudamericano que, que terminó fracasando Argentina de local Y... Y Volati había llegado tarde Y, y Volati ingresó igual unos minutos con Rafaela Pero ya claro. el partido estaba 0-3 o 0-2 Pero Racing me ya me lo perdía, así 0-3 me parece Y después, y debutaron como titulares Ese partido, ese campeonato Y todos decíamos, bueno con Volati y con Vieto Es otra cosa, se nota la jerarquía Y bueno, después Volati no terminó rindiendo no, no, ¿Por no qué no, no rindió no. Volati en Racing? ¿Se pusieron a pensar? No Yo creo que el equipo jugaba otra cosa, hay varios factores. Primero, él no jugaba hacía mucho tiempo en el Inter, ni en Europa, ni en ningún lado y vino con una falta de ritmo importante, eso hay que decirlo. Después yo creo que el fuerte del Racing de Subeldía era otro y no el de la tendencia de balón como... Como Volati estaba acostumbrado A hacer toda su carrera Era el doble 5, Zuculini y Pelletieri Que te corrían y, y metían todo el partido Y después dejar flotando A los juveniles adelante para que hicieran desastres Volati en ese esquema no encajaba Y no. y después creo que Falto de confianza también Cuando no se le dieron un par de partidos Y la gente lo empezó a silbar y a criticar y todo Fue mermando La, la gente, la gente la es ]ación. muy impaciente igualmente porque Volati yo lo vi jugar algunos partidos bien. Yo creía que se Y la bien. gente lo insultaba. Que partido con Vélez, cancha de Racing 0 a 0. Sí. Volati jugó un muy buen partido. Lo sacaron y lo, lo silbó toda el la gente. Claro, cuántos partidos jugaron mal Auche y Villar. El triple de los partidos uh. jugó mal Volati. Y si no no con sin embargo no jugó un partido que gana Racing 2 a 0 partido bárbaro. Para para mí en en, en función. Sí. Y después erraba pase quizá a un compañero al lado. Sí, no, la no, estaba casilla. en el nivel huracán, eso. No, eso sí, obviamente. Sí, sí. Es que era la última imagen que tenía, te pregunto. a ya no se les insulta. No sea... <risa> no, no se los pero si solta en serio para vos. no puede insultar a nivel individual, pero pero así una, una silbatina como no, la no, de la La silbatina importante Con Molaveati creo que fue. Yo creo que la última gran silbatina que había escuchado antes de eso, Pillud contra San Martín de San Juan, el día que lo saca sube el día el primer partido local. <risa> hay una historia atrás de eso sí. tanto, ¿no? pero eh, ese día fue una silbatina durísima para Es para, el referente de José Luis Gómez. El Negro Ibarra y Pichu <risa> Bueno, el Negro Ibarra bueno, sí. Hay una diferencia importante, ¿no? Pero bueno, eh, son los referentes de Gómez ¿Quién, quién se lo puede sacar? El Santiago El Negro Ibarra, muy buen 4 Gano todo Entonces, Mis referentes son Víctor Hugo y Achita claro. Pero bueno, eso no es cosa que pasa no Cada uno tiene su referente ¿Qué podemos decir? A yo leo de la... Pablo Olescano, pero bueno, qué sé yo oh. <risa> Se puede hacer cualquier tipo de Más, sí, viste eh, yo sé, Bueno, cerrando el programa sí. Repasamos el equipo que va a parar En dos Arras En el, el próximo arquero, domingo sí, El arquero y capitán como siempre será el chino Diego Sebastián Saja Diego es el primer nombre, muchos no lo saben ¿eh? sí, eh, Los cuatro defensores José Luis Gómez, Abregich, Ortiz y Corbalán Cuatro mediocampistas Villar, suculini Campi Rodrigo de Paul los delanteros viola y vieto me gusta mucho delantera Sí a mí eh, la verdad que me gusta mucho Desde lo individual y ya se empezaron a ver algunas cositas de lo colectivo del partido con gimnasia eh, esos serán los once de mostaza que es muy probable que repita banco nos acordamos sí, bueno. del banco Nelson Ibáñez Ibáñez eh, cajáis cajáis Roleiser, Agued Bataglia, Auche, Bataglia y Dineno Exactamente Quedan afuera, quedarían afuera La lista concentrada como dijimos la va a dar mañana cerca del mediodía Pero de no mediar ninguna cosa rara Quedarían de nuevo afuera los concentrados peletieri Miglionico Y Roger Martínez De los más conocidos Bien, el equipo Que va a parar Argentinos Juniors Miglione, Barraza, Vitor, Leo Sánchez Palomino Rodrigo Gómez, Serrano, Juan Ramírez, Lucas Rodríguez, Daniel Queco Villalba y Hernán Bollero. El equipo que plantea Ricardo Caruso Lombardi. Bueno, ya llegaron tarde para el juego, muchachos. Sí. Me están pasando el dato de que Nico Diez jugó en Argentinos. Nico, Nico, ¿Nico, Nico Diez. Sí, sí. ¿Qué expectativas teníamos con Nico Diez cuando salió... Era... Nico y ese del papi fútbol lo ponían para ganar partidos ¿sabías eso? su equipo iba perdiendo 4 a 0 y le decían che, entra. Entra que y ganaban ganaba 6 a 4 una no, en aquel creer. juvenil era figura sí. eh. Malasia 97 ¿no? Sí. figura eh, el árbitro okay. del partido sí. Sergio Pesota sí. último partido derrota con Boca en la bombonera ¿no? 2-0 oh. fecha 7 de este torneo a Racing lo dirigió 47 veces ya 19 triunfos, 8 empates, 20 derrotas Parejo Sí, en muchos y... partidos es sí. Lo que decíamos el otro día eh, va, Lo decía yo el día que estuve solo eh, Debe ser el árbitro que mayor tiempo ha estado dirigiendo Esto hace muchísimo sí, Es claro. el único, después se han renovado todos Sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí. Hay, hay de la vieja guardia y de la nueva Pero creo que pesó pero todo Pero la vieja más. guardia La más vieja guardia son en año 2003, 2004 La Berni, sí Este Lunati que, que ya dejó de Él dirigir. empezó a dirigir en Aval. el fútbol argentino Tenía el dato por acá Pompey. En el 99 Pompei también es otro No, no está más me parece Pompei ¿eh? y... Ah, sí, Lovia. sí, sí, dirigió, sí Pero sí, sí. está ahí A veces ve nacional, a veces primero sí. Bueno, eh, Argentino Juniors Lo lo dirigió varias veces también Pero es la cuarta vez que dirija este partido sí. Ese es el dato más importante Dirigió el 1-0 del bicho En el clausura 2007 y clausura 2010 Y en el 1 a 1 del clausura 2008. Dos derrotas y un empate dirigiendo sí. a la señal argentino para la cadena. El empate decíamos el otro día, que era el, el que mete el gol Franco Sosa, que empata, sí. que se lesiona Hilario Navarro, se sí. rompe los ligamentos. Recordemos para algún despistado que el partido finalmente es a las 18-15 y no a la 16 como estaba programado. Y que la venta detrás y canje de platea C, los tres puntos habituales, ya se ha hecho ayer y hoy de 11-17. Seguramente se venderá un remanente De lo que quede el domingo eh, Temprano del estadio En el cilindro en las horas previas A lo que será un nuevo Racing Argentino Lo último que voy a decir Que la gente que le gusta colaborar con el club Que se vuelva a comunicar con Guille Couseiro Que arrancó Otra campaña de colaboración con el club Esta vez Es para hacer las parrillas en el predio Tita Bien Solicitan 100 sí, pesos sí. por persona 210 personas no es tanto no, la verdad que no, no es tanto. Así que los que quieran colaborar se comunican con arroba guillecouseiro o la comu de Racing misma les va a... A poder hacer el contacto nosotros mismos Si nos dicen, che, quiero colaborar Nosotros le hacemos contacto con Guille Yo, Si se trata de parrilla, colaboro así Yo llevo las achuras cuando estén hechas <risa> <risa> Soy de los que sostengo que el asado es la comida más rica del mundo Pero bueno, sí, hay que probar correcto. todas las comidas del mundo Para, para de alguna nah, manera no, constatarlo Está bien, no somos los campeones mundiales de asado Eso claro. es una discusión bastante importante sí. La gente esa no volvió al país Después de perder sí. en Noruega sí. Se quedaron no parados sí. No nos no podemos dejar entrar al país Pero bueno la Nos semana que viene sí. prometo un protagonista, un jugador sí. de Racing del Planeta Que lo venimos adeudando, está complicado, algunos no quieren hablar, otros son muy jóvenes Pero bueno, la semana que viene no sé qué día pero tendremos la palabra a un jugador Bien, perfecto, Germán Lorenzo, muy buenas tardes para usted Bueno, un placer y un buen fin de semana y esperemos que sea con otra victoria de Racing Bien, eh, no lo dijimos ayer porque no tuvimos tiempo, el básquet ganó Sí. El primer partido contra el Bois y el próximo miércoles juega en Floresta Para sí. tratar de quedarse en el Metropolitano Señor Matías Fernández Un no, abrazo so grande, nos reencontramos el lunes a las 18 Esperemos que con victoria de Racing Muy bien, nos estamos despidiendo entonces Buen fin de semana para todos, nos dejamos en la continuidad de Radio Arroba Como siempre, la radio líder en internet Nosotros nos encontramos a través de www.planetarracinrc.com.ar Mi nombre es Juan Broncini y nos encontramos el lunes